Buenos días, somos Asier Yane. os hablamos desde MG. Hoy vamos a, hablar, a presentaros diferentes canciones de los estilos punk, funk y heavy metal. Esperamos que os guste y seguirnos en Facebook, donde podéis ganar grandes premios MG. Aquí os dejamos una canción de Funk. Si quieres descargártela como politono, envía al 0703 con la palabra Black. Subidón, subidón, es una canción con mucho ritmo. ¡Váyate mazo! Tenemos noticias de que vendrá el 15 de junio a España. Si no se acaba el mundo. Ahora os dejamos con una canción de Metallica para que os metalicéis. Buena canción, es todo un éxito. Nos dejamos con una canción que triunfó en el Festival de la Rockstar de Madrid. ¿Quieres esta canción? Bótala en Twitter. Esperamos vuestro comentario. Iron Maider es el grupo más representativo del heavy metal desde 1969. Bueno oyentes, ahora os vamos a dejar con una de las canciones más escuchadas de este género. Una canción que ha sido todo un éxito. Trusting, who you are. del famoso álbum negro. Uf, uh, qué terrorífico. Una canción muy heavy del famoso grupo Iron Maiden. Muy buena por el mismísimo creador del grupo Iron Maiden. Escrita por el mismísimo creador del grupo de Iron Might. <tose> Es una canción escrita por el mismísimo creador del grupo Iron Maiden. Os dejamos por hoy? Espere, esperemos que os hayan gustado estas canciones de los estilos heavy metal y punk funk, los cuales fueron creados desde 1960 y los que han tenido éxito hasta hoy en día. Mañana os dejamos más y mejor. ¡Hasta la vista, roqueros.